Hola y bienvenidos. Hoy es otro día de el podcast de el rock acá en Philly Austro. Em eh, arrancamos esta hora con la canción que relaciona la a Phil Collins con la música disco y con la WWE. Esto es porque en el año 1985 eh que fue la inauguración, el primer evento de la WrestleMania eh estaba en el boom, en el boom la canción esta que vamos a escuchar de Phil Collins. ¿Por qué se relaciona con con la música disco? Porque en la canción eh colabora un cantante de la band, la agrupación de disco y funk are wind and fire con ustedes y si lo ver de Phil Colley I bet seguimos acá en Philly Booster Rock el espacio en donde tú puedes escuchar música y descargarla y llevarla y la escuchas cuando tú puedas, cuando tú quieras en línea tendremos dos canciones del álbum New Jersey de Bon Jovi del año 1987 la primera, un cover de Alice Cooper Casa en Fuego y seguidoamente de lay lay your hands of me esto es filibusterro música para llevar seus unidos ahora nos dirigimos a España pero mantenemos el mismo lenguaje la agrupación Dover eh con la canción Devil Came to Me alujada también en el álbum homónimo Devil Came to Me de 1997 esto es filibus rock donde puedes llevar tu música a cualquier lado. Horas y horas de rock dirigimos hacia Argentina a escuchar la canción Pequeña Cristal de Diego Avalle. Esa canción está alujada en el álbum Cielos Paralelos del 2016. Diego Avalle de Argentina, acá en Filiustero. Cuando quieras suuridad abre sus manos cree que no hay misterios mientras se le escapa el bien Al séptimo arte En Estados Unidos Kyle Gass y Jack Black En la película The Nice UD The Peak of Destiny Extraeremos de esta película La canción Car Chase City Escúchenla Vean la película Y no apoyen la piratería Philly Buster Rock donde la piratería sí aguanta you got any new material what we got is going to turn your brain into shit just off the stage open mic host step aside acabamos de pasar los primeros 30 minutos de esta hora tenesius de le pegó un empujón de velocidad y rock Para no perderlos, nos vamos ahora con la canción de Music, Municipal Waste, Sadistic Magician. La canción de el álbum de Art of Parting del 2007. Municipal Waste. Ya nos vemos. Ahora cambiamos de género y nos vamos para algo más relajado De 1996 la agrupación alemana Halloween El álbum The Time of, of the Old La canción El Corte 8 Anything My Mama Don't Like Es algo así como lo que mi mamá no le gusta Todo lo que mi mamá no le gusta soy yo dice acá deris y clutch recordemos esta es una banda de alemania de power metal no hay más que decir solo hay que escuchar feliz usted rock la canción de de Charie Strow Charie Strow Charie Strow la canción Charie Strow de Metallica del Anjustice for All Antes teníamos la canción de una canción de Halloween Enseguida escucharemos dos canciones de el álbum Brave Older Day de Catatonia las canciones 12 12 y Brave. Eh no siendo más, acá acabamos esta hora y con estas dos canciones acabamos. Eh no olviden seguirnos en Facebook como Filibuster Rock, Filibustero CK, Filibuster Rock. En acá hay más horas y seguiremos subiendo más horas de contenido de podcast podcast como se llame. Eh esto toda esta hora es totalmente descargable libre para que la lleven a cualquier lugar. Eh cualquier momento que tengan el tiempo y quieran escuchar algo con mi compañía, trato de hablar lo menos posible porque no no hablo muy bien, pero la cuestión acá es escuchar música, escuchar juntos música. Nos vemos, sigan siendo felices y rockeando. Fili Bustet Rock. Chao.